Hola, el día de hoy hablaremos sobre una de las tradiciones más arraigadas de nuestro hermoso municipio La Feria del 4 de Octubre Esta tradicional fiesta es realizada en honor al Santo Patrono de la Catedral Mazagua, San Francisco de Asís Sin olvidar que una de las tradiciones de esta es la portada que se teje en el barrio de San Pedro La Cabecera Y es trasladada el día 3 de Octubre por vecinos de la comunidad y sus alrededores La Feria del 4 de Octubre es una de las más importantes del municipio, asistiendo a ella personas del mismo y comunidades aledañas. En esta festividad podemos disfrutar de una gran variedad de artesanías, gastronomía, danza y destacando las tradiciones mazahuas del municipio. Te invitamos, asiste a la Feria de Ixtlahuaca, ¡no faltes!